Voy a saludar a Omar Pocho Lener, muy buenos días, eh, Pocho, ¿cómo le va? Le saluda a Vilma Benavides. Buen día, muy bien, saludos a todos los que me escuchan y te escuchan, y al equipo de Radio Encuentro. Así es, así es, Pocho, muy buenos días, bueno, siempre es muy lindo escucharlo, eh, compartir con usted un momento acá en el aire. Eh, bueno, en los últimos días hemos asistido a todas clases de... Eh, de expresiones que tienen que ver con con, con el 2 de abril eh, y se escucharon muchas reflexiones muchos discursos y algo que nos pareció muy importante es eh, bueno la reflexión que usted pudo poner eh, en en en su nota de opinión sería por por así decirlo y nos nos encantaría poder compartirla acá pocho como no sí desde luego Bueno, el, el foco de, de, sobre este tema fue que todo estuvo relacionado con un formato que parecía uniforme en todas las manifestaciones, que era el modo de espejo retrospectivo, es decir, estábamos mirando para atrás lo, lo que pasó, y me parece muy valioso recordarlo, recordar la insensatez que fue declarar esa guerra o ponerse en esa guerra Yo creo que fue una estrategia de Estados Unidos que le dijo a los dictadores de ese momento que era propicia la oportunidad para recuperar las islas porque la Tácher estaba en caída y el tema Malvinas era un tema que iba a aglutinar al, a la población argentina, cosa uh -huh. que sucedió, pero fue para mandarlos al muere porque realmente después de Estados Unidos no hizo nada y se sabía que Inglaterra, por más que la Táchira estuviera cayendo, era una potencia mundial y que no teníamos ninguna opción, ninguna esperanza de que pudiéramos ganarle una guerra a Gran Bretaña. Esa, es el recuerdo de esa, de esa estrategia para la supervivencia de la dictadura. Eh, y recordarla críticamente me pareció que fue valiosa, también como recordar el valor de aquellos que tuvieron que eh, poner el cuerpo para defender esa intención, muchos de los cuales, 649, quedaron en, en las islas, en el mar, y, y perdimos una valiosa juventud que jugó su vida por eso, ¿no? Sí, Bueno, y también las penurias de los excombatientes, que ellos, algunos dicen, no somos excombatientes, seguimos combatiendo, que tuvieron un destrato por parte del Estado, por parte del, de la misma población en el momento del regreso, y siguen afrontando situaciones complicadas, tanto que algunos no pudieron resistir la carga emocional de lo que vivieron, y bueno, hubo muchos suicidios. Bueno, todo eso me pareció valioso, pero a mí me parece mucho más importante, tal vez, pensar a partir de todas esas situaciones, de la invasión, la usurpación, la amenaza, que significa la base militar más grande de la OTAN eh, en las puertas de nuestra Patagonia, sí. qué es lo que tenemos que hacer. Cómo tenemos que relacionarnos con Inglaterra. Sí, que en... sí, es nuestra enemiga, nuestra usurpadora, uh -huh. podemos mantener una relación amistosa como con cualquier otro país del mundo con el que no tenemos ningún tipo de problemas. Es muy A mí bien. me parece que no. Y esto es lo que, es decir, nosotros mantenemos esta idea vigente que ahora está plasmada en la Constitución de que las Malvinas son argentinas, avaladas en un montón de situaciones de carácter histórico, geográfico, geopolítico. Pero, bueno, ¿cuál es la forma no bélica de hacer algo para que todo cambie? Por empezar, yo creo que es no estar en una relación amistosa con quienes son los que nos están ocupando. Si a uno le ocupan la mitad de la casa, ¿va a ir a hacer las compras junto con el, con no. el usurpador? ¿Va a ir a para tomarse nada. un café? no. va a tener una relación de, de, de hostilidad, de enemistad, de enojo. Bueno, nosotros tenemos que considerar que Inglaterra es un país hostil, es, es un enemigo, es un usurpador, y entonces tenemos que mantener con ellos una relación acorde con esas caracterizaciones. Uh -huh. Y yo digo que hay un montón de, de, de, de decisiones que...